con el diputado provincial Abel eh, Zabarot, eh, Abel, Pablo Cucharini y Jonathan Mole, que te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Eh, Abel, eh, hay un proyecto tuyo presentado en la Cámara de Diputados eh, que tiene que ver con los femicidios. Eh, ¿Nos podés contar algún detalle de esto? Nosotros presentamos hace más o menos una semana, una semana y pico, este proyecto que tiene que ver con reparar económicamente a aquellos que ...que han sufrido en el caso de la provincia de La Pampa... Eh, ...la desgracia de que la madre ha fallecido con motivo del de, de, de asesinato del padre... ...o eventualmente nosotros planteamos la pareja conviviente... ...porque son muchos los casos... ...y planteamos una reparación económica que tiene que ver con... Eh, ...una suerte de, de, de beneficio eh, por concretamente una, una ausencia del Estado... ...como en muchos casos se ha dado en la provincia de La Pampa... Debemos tener un número, digo, creo que tenemos, yo tengo, si bien no tenemos datos oficiales, porque es otro dato que tenemos, es que no hay registros oficiales, uh -huh. a pesar del compromiso que asumió el gobierno de la provincia hace unos años atrás, respecto a los femicidios, más allá que la oficina de la Corte eh, sí lleva una estadística de unos años para acá, no hay un registro oficial, y nosotros lo que planteamos es esa reparación para aquellos menores de 21 años y eventualmente también... Eh, prolongando esta posibilidad hasta los 25 años por razones de estudio, universitario, terciario y a su vez una reparación económica a aquellos que han sufrido este flagelo y que quizá no reúnan esa condición que te decía de los 21 años eh, pero claramente con una suerte de reparación extraordinaria o excepcional con motivo en hecho de estas características una suerte de pago único de 24 haberes de la ley de la categoría 16 de la ley 643, como una suerte de reparación donde el Estado ha estado ausente y lo que nosotros decimos respecto a este proyecto que debemos, si bien muchas veces hacemos declaraciones de interés legislativo, acompañamos el ni una menos, estas son acciones que debe llevar adelante el Estado, que trascienden a los gobiernos y que en realidad implican un claro posicionamiento del Estado eh, en, en reparar y en justamente contener a aquellas víctimas, en este caso colaterales de, de, de este delito. Eh, Abel, ¿qué recepción tuvo entre tus propios colegas, o sea, los diputados y entre los movimientos de mujeres? Mira, en lo, en lo que es el, el proyecto fue presentado hace unos días atrás, pero no hemos tenido sesión, por lo tanto no ha ingresado, uh -huh. al, al, tiene que ingresar por el recinto y después eh, remitirse a las comisiones de, de, de la Cámara de Diputados. Y en lo que es las organizaciones, nosotros hemos, ayer justamente hicimos una, una conferencia de prensa, estuvimos con familiares de Carla Figueroa, eh, ustedes lo, lo saben, es el sí. caso de, de General Pico, eh, llevamos la, la, nos comunicamos con la hermana de Sonia Alvarado, el caso que hoy por hoy se está debatiendo en General Pico, el caso de Trenel, sí. y también con la mamá de, de Andrea López, y la verdad fue un momento particularmente, te tengo que decir, Muy emotivo, muy doloroso, muy movilizante, porque supimos y, y sabíamos ya de antemano, pero otro, otro es el, el intercambio en el ida y vuelta, saber lo que han padecido esas familias con motivo de, de, de la muerte el, o de, de, de sus hijas y de los padecimientos que han tenido en todo este largo tiempo donde no ha habido una contención suficiente por parte del Estado, eh, y es lo que justamente con este proyecto tratamos de, de, de plantear. Claro, sí, proteger a, a, a los niños y adolescentes que quedan huérfanos, porque la mamá eh, fallecida, asesinada y el papá preso. Sí, y además es, es muy doloroso saber los padecimientos, porque a ver, nosotros decimos tenemos que contenerlo y demás a, a, a los menores eh, o a las víctimas de femicidio, pero muchas veces se declama y no se hace... ...porque todo cuesta... ...porque todo tiene que haber... Digo, un equipo multidisciplinario que muchas veces los contenga... ...y además después empieza a tener barreras... ...barreras que tienen que ver con el estudio... Mm. ...porque quedan absolutamente desamparados... ...porque muchas veces ayer nos decía en uno de los casos... ...hasta les pesa el apellido que tienen eh, por ahí del papá... ...y se lo sí. quieren sacar lo más pronto que, que sea porque es muy doloroso y es muy cruel, sobre todo en una etapa como es la etapa de los niños y demás, en, en, en la primera etapa de la infancia, y, y, y realmente padecen y tienen un padecimiento muy grande ellos y también los familiares, porque además en el caso, nos, nos planteaba el caso de Carla Figueroa, eh, es muy doloroso saber que, que, que la mamá se fue del hecho en sí mismo y que to hay toda una familia que ha colaborado y tiene una familia presente absolutamente. Eh, por parte de la mamá, y donde el Estado tiene que estar, aunque sea mínimamente como nosotros planteamos, con una asistencia o una posibilidad de acompañarlo para que esta persona se pueda reinsertar, pueda estar nuevamente en, en, en la vida de convivencia, y sobre todo porque hoy por hoy eh, cuesta y mucho la posibilidad del estudio, de la manutención, y esta es claramente, cuando vemos que por ahí el Estado se ensancha en su base, ingresando a empleo público, a la administración... Y en este caso lo que estamos planteando es nada más que una reparación que significa acompañar con, con un haber que hoy ronda más o menos los 10.100 pesos sí. eh, justamente para poder eh, acompañarlo a todo aquello que han, han sufrido y son víctimas de este, de este daño colateral. Claro. Eh, en este caso, Abel, eh, ¿está estipulado quién co percibiría eh, ese haber? o esa y en, este, en este caso muchas veces son los tutores, mm -hmm. y claro está previsto, mm -hmm. Los tutores y demás, en el caso te imaginarás del, cuando tienen la franja de los 21 a los 25 porque están estudiando lo pueden cobrar eventualmente ellos mismos, mm. pero aquellas cuestiones que no, esto no es incompatible con ninguna otra asignación, la universal u otro tipo de pensión y demás respecto al menor, obliga al Estado a, a brindarle una cobertura de salud a, a, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, eh, y como te decía recién, Lo, lo, lo que nosotros extendimos, porque hay una ley sancionada en la, en, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre allá fines de agosto, principios de septiembre, que preveía solamente la figura del padre, nosotros también decimos que tenemos que extender a la pareja conviviente porque son muchos de los casos donde se dan este tipo de situaciones. Claro. Y donde te decía recién, la reparación extraordinaria que nosotros estamos planteando es que quizá con esta ley llegamos tarde y no, sí. nos reúnen muchos de los que han sido afectados eh, la edad, por ejemplo, sí el hecho, pero no la edad, y lo que planteamos es una reparación que es una suerte de indemnización de parte del Estado por esa ausencia, que son 24 a de la de la ley C-43. Claro, sería una, una cuestión así retroactiva. Exactamente. Abel, claro. eh, y recién decías que no hay estadísticas aquí de la provincia de La Pampa de la cantidad de beneficiarios que se verían, bueno, beneficiados eh, con esta ley. Eh, ¿Y algún número manejan? No. Más allá Nosotros de eso. en el proyecto hemos tenido pues en, en, en algunas de las organizaciones eh, feministas han planteado y tenemos un, hacemos toda un, una enumeración mm. de los casos de femicidio en la Pampa del 69 hasta acá pero oficialmente eh, tengo entendido que no hay un registro mm. oficial hubo allá por el año 2015 algún tipo de intentar hacer un convenio a partir de la nueva ley. Eh, entre la Secretaría de, Re de Derechos Humanos y, y el Ministerio de Justicia de la Nación, pero no se implementó, y también hoy, pero eso es, una, es algo que quedó en concretarse, pero no tengo constancia que esté creado el registro en la provincia de La Pampa, por lo tanto nosotros vamos a insistir con esto. Y en segundo lugar, lo único que hay como registro eh, oficial, pero es de un organismo como es la, la Oficina de la Mujer que depende de la Corte Suprema, de unos años para acá, y está la página también de internet, donde eh, justamente hace el relevamiento de los casos de femicidio en La Pampa, pero si yo no recuerdo mal, habrá de dos años o tres para acá, cuando en realidad tenemos que hacer un relevamiento histórico de este tipo de, de, de hechos. Claro. Eh, bien, Abel, eh, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos. No, que en realidad vamos a, a por este proyecto vamos a, a luchar. Eh, sabemos que hay un antecedente en la Ciudad de Buenos Aires, Nosotros ampliamos derecho, este es un piso, eh, creo que es un piso y que, que todos los bloques ojalá acompañen, que puedan nutrir, que puedan mejorar el proyecto, pero sobre todo sería claramente una acción que deba llevar adelante el Estado y que además eh, declamemos menos, eh, hagamos menos interés legislativo de... Eh, algunos días que decimos como cruciales, como el Ni Una Menos y demás, que está bien, mm. pero además tenemos que pasar a la acción. Y muchas veces decimos que cuando hay una verdadera política del Estado, eh, política del Estado sobre determinada materia, este es un caso, eh, tenemos que ver cuánto presupuesto se asigna. Esta creo que es la oportunidad y, y sería un antecedente más que importante que la provincia de La Pampa sea pionera en este sentido. Eh, bien, Abel, gracias. Gracias a ustedes. Bien, la palabra de Abel Zabarot, eh, diputado provincial, que ha presentado este proyecto en la Cámara eh, de Diputados. Eh, como no hubo sesión, todavía no tiene Estado parlamentario, pero eh, va a ingresar en la próxima sesión. 9 y 23 minutos. Algo de música bailable en este viernes eh, 6 de octubre y después Jonathan eh, nos va a dar una agenda de lo que va a ocurrir el fin de semana en el ámbito deportivo. No sé si me dices que no has dejado llamarme de